Hola, buen día Jorge, ¿cómo anda todo hoy? Bien, bien, anda bien, queriendo saber a ver con qué tema vamos a abordar nuestra charla hoy. Bueno Jorge, primeros días de cada mes, característico que eh, aparece en una serie de datos eh, estadísticos de actividades eh, actividad económica, mercado de trabajo, eh, de, en el caso de precios también, Instituto Nacional de Estadística publica una serie de datos, de los últimos meses. Concretamente, se publicó el miércoles pasado el dato del IPC de cerrado diciembre del año 2022. Tuvimos una inflación del 8,29%, comparado con el año pasado, año 2021, que fue 7,96, es un poquito más, eh, por encima del límite máximo que ha fijado El Banco Central, de todas maneras, la buena noticia es que es bastante menos de lo que teníamos hace 3 o 4 meses. O sea, la inflación viene desacelerándose desde casi el 10% que tuvimos por allá por agosto-septiembre hasta el 8,29% que tenemos al día de hoy. Las razones fundamentales de la caída de estos últimos meses tienen nombre y apellido. No ha subido el combustible De hecho, habíamos visto la semana pasada Que con las últimas noticias Probablemente en enero Tengamos una nueva desaceleración de la inflación Porque los combustibles bajaron en este mes En el comparativo contra enero del año pasado La noticia es a la baja, la inflación El otro dato que no, no fue sorpresivo Porque siempre ocurre en el mes de diciembre El plan UT premia Tiró a la baja la inflación Un 11,2% fue la caída del peso que de, sobre la inflación que tiene energía, concretamente. Y bueno, en definitiva, lo que sí, si uno rasca un poquito, es más preocupante es que en esta reducción de la tasa de inflación, los alimentos, alimentos y bebidas, ese rubro que es tan importante más que nada para los sectores de menores ingresos, Bueno, no, no cayó, al contrario, aumentó en diciembre, arroz 2,62%, pastas 2,03%, leche casi 1%, la fruta en general 6,35%, el café 3,45%, si sí a la baja ha estado la carne vacuna y ovina, la paleta 5,15 a la baja, aguja 5,25%, y esto tiene nombre y apellido. En los últimos meses hemos visto también que han bajado fuertemente las exportaciones de carnes, el destino más importante que era China, se ha, ha disminuido fuertemente y eso ha reflejado la caída de este rubro en los últimos 3 o 4 meses. Desde septiembre, octubre, en que el precio de la carne a nivel internacional ha estado cayendo, hemos tenido dos noticias a nivel macroeconómico, una buena y una que no es tan buena. La buena es esta, que los precios eh, de la canasta básica han bajado un poco en este rubro. La mala es que Cuando vemos los datos de exportación, lo vimos la semana pasada, reflejan la caída fuerte que ha tenido el precio y las cantidades vendidas con destino básicamente a China. El otro dato interesante es que si uno analiza el año, o sea, enero, diciembre del año 22, habíamos dicho la inflación es del 8,29, bueno, alimentos subieron 11,77% por encima de la inflación, salud también ha aumentado por encima de la inflación 9,66%, El que menos ha subido, 0,1% es comunicaciones, ¿eh? lo que estamos haciendo nosotros en este momento, 0,1%. Prácticamente no ha cambiado. Así que, para aquellos que tienen canasta fuerte en alimentos y bebidas y un mal año del punto de vista de la inflación, para aquellos que destinan menos porcentaje a este rubro, eh, la inflación no ha sido un gran problema este año, por lo menos no el más importante o no tanto como al primer grupo. El otro dato que se publicó también en esta semana, datos de trabajo, mercado de trabajo a noviembre del año 22, o sea, al 30 de noviembre, y tenemos ahí algunos datos regionales interesantes para ver cómo está Maldonado. En primer lugar, Maldonado aparece, departamento de Maldonado, como el que tiene una tasa de empleo mayor. La tasa de empleo se mide en la cantidad de personas que trabajan, ocupados, sobre la población en edad de trabajar, o sea, mayores de 14 años. El... El dato para Maldonado es que el 62,7% de la población en edad de trabajar está ocupada en nuestro departamento. Los que están más bajos en este rubro son Rivera, 33 y Rocha, la zona fronteriza con Brasil, 51,9, 51,7, 52,3 respectivamente. Del otro lado, la otra visión, la tasa de desempleo, o sea, los desocupados sobre la población económicamente activa, o sea, no son los que están en edad de trabajar, sino que además de estar en la edad de trabajar, desean trabajar, están trabajando o no, y en este caso hablamos de desempleados. Ahí la realidad es bastante distinta, el departamento con menor desempleo del país está a Cuarembó, 3,8%, Flores le sigue con el 4%, Durazno 4,1%, y del otro lado tenemos a Río Negro, Salto, Paysandú eh, y Rocha en 13,7%, 12,7%, 10% y 10,9% respectivamente. Como ustedes pueden ver, eh, eh, tenemos problemas en el litoral, claramente, eh, con respecto a la, al desempleo. Y esto está muy vinculado a los problemas cambiarios que tenemos con Argentina. Maldonado, aquí están en medio de la tabla, 6,2%. Para tener una idea, Maldonado se estima que hay problemas Alrededor de 109.400 personas, de eh, individuos eh, que están activos, de los cuales 102.600 trabajan y 6.800 están desempleados. El dato que sí me llama más la atención es de, eh, de estos cuántos están registrados en el bps o no, o sea, los que están en el mercado negro o no. Y acá hay cambios importantes porque hasta hace algunos meses veíamos que los problemas estaban en la zona norte, Artigas, Rivera, Cerro Largo 33, donde había una enorme cantidad de mano de obra no registrada en el Banco de Previsión Social. Bueno, bajaron algo estos guarismos, Artigas siendo el que está en la situación más crítica, 40,6% de los ocupados no están registrados, están en negro, Pero luego me llama la atención que aparece Rivera, no tanto, está un poco mejor que la última vez, 34,7%, y lo que sí me llama la atención es que aparece después Maldonado, con el 34,1%. Hay que revisar un poquito más esta cifra porque nos estaría diciendo que de cada tres ocupados en Maldonado, uno no aporta al BPS, o sea, está en negro. Un dato raro, ¿verdad? Porque si hay un lugar donde el BPS cae constantemente a controlar, es aquí en el departamento de Maldonado, así que vamos a tomarnos un poquito este el trabajo de analizar un poco más esta cifra porque realmente llama la atención que estemos en una situación parecida a la de Rivera. Y en solamente eh, y, en y solamente 3 meses por... y en solamente 3 meses. Sí, sí, pero las empresas aquí en Maldonado eh, toman siempre esa precaución, ¿verdad? O sea, saben que acá, o sea, es muy difícil que una vez caigan en Rivera, pero es muy factible que caigan acá. Bien. este Así que no sé, es raro ese número, muy muy extraño. Bien. Eh, los números eh, de, del primer informe que realizaste eh, uh -huh. en lo que tenía que ver con la ocupación y desocupación son uh -huh. números cerrados al 30 de noviembre, ¿es así? Al 30 de noviembre, efectivamente. Claro. Hago la aclaración porque la gente puede pensar, pero ¿y cómo? Y el trabajo de temporada y toda la gente que es ocupado, bueno, esa gente... Que, que, que básicamente entró a trabajar después del 1 de diciembre, todavía no está incluido en esos números, que es gente safral por lo general también, ¿verdad? Sí, es verdad, Jorge. Ahí tenemos dos efectos. Uno que ayuda y otro que no ayuda tanto. A ver, en la tasa de desempleo mide los que tienen intención de trabajar y están trabajando o no. Toman mm. consideración los que no están trabajando, habiendo buscando empleo, claro. y los divide por el total de la población económicamente activa. Entonces acá vamos a tener en diciembre y ahora en enero que ha entrado más gente al mercado de trabajo, a buscar trabajo, y eso, si no consiguieran trabajo, incrementa la tasa de desempleo, y al mismo tiempo todos sabemos que este es el el, el, el, el, el, el el mes o los meses donde hay mayor cantidad de demanda de trabajo, y por consiguiente, si todos estos son absorbidos, la tasa de desempleo no cambia. Pero es un buen indicador para ver eh, qué tanta cantidad de gente ha entrado al mercado de trabajo en estos meses, y efectivamente ha conseguido empleo o no. Y ese dato lo vamos a tener probablemente el próximo mes. Bárbaro Mauro, nos reencontramos en una semana. Gracias por tu aporte. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Muy amable. Chau, chau. Chao. Frecuencia abierta.